un canto de batalla Viva va, va, libre Por la otra oreja Viva va, viva va Traigan chicha para la gente vivaba, vivaba, Viva va, viva va Viva va y su gente Viva va, viva va Traigan chicha para la gente vivaba, vivaba, Viva va, viva va Viva va y su gente la tierra está colora y el sol está caliente. La tierra está colora y el sol está caliente. Tiene me cego acá de chicha efervescente, porque, porque vengo a celebrar con los broran y su gente. Criba va, viva, va, traigan chicha pa' la gente. Criba, va, viva, va, viva, viva, viva Terra y su gente. Viva va, viva va, traiga pa' la gente. ¡Viva va, viva, va! ¡Viva terra va y su gente!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 Mula yo me vengo a emborrachar con el toro y con la mula yo me vengo a emborrachar Que la cosa está caliente y la fiesta va a empezar Con los borran y su gente aquí yo vengo a celebrar Viva va, viva viva traigan chicha pa la gente Viva va, viva va. viva viva tierra va y su gente Viva va, viva viva Pa la gente. Viva la viva, viva Viva Viva su Viva Terraba Viva libre sin represas en sus ríos, Terra! Viva historia de lucha no la vamos a olvidar, que Viva va, Terra! Va libre y su río en libertad, que Viva va, Terra! Viva Terra! Viva Terra! Viva Terra! Chicha efervescente Chieneme ce guacal De chicha efervescente Vámonos pa lucrala Que la cosa está caliente Vámonos pa lucrala Que la cosa está caliente Viva va, viva va Traiga chicha pa la gente Viva va, viva va Viva, va, viva Terra va y su gente Viva va, viva va Traigo chicha pa la gente Viva, va, viva, viva, viva tierra va y su gente La tierra está colorada y el sol está caliente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 Cardón oruga, cultivo, cultivo una rosa blanca. Yo sé de un pesar profundo Entre las penas sin nombre Yo sé de un pesar profundo Entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres Es la gran pena del mundo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 ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje, al ave con su plumaje, yo la fui las aulas las sacristías porque me aflige un dolor Maldigo el vocablo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 En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinamas gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga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 Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Las veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro estoy cantando al sol como la cantando al son como la cantando al sol como Estás escuchando en la otra oreja Escuchar algunos, escucharnos, vamos a leer algunos eh, mensajes de Patti de eh, Puebla en México, Pablo Cala de Colombia, eh, Hernán de La Pileta de Mar del Plata, eh, Mónica, una actriz eh, impresionante de Mar del Plata, eh, Rosy desde Chiapas en México, Silva, Silvia Catino desde.. Argen, ...desde acá de Mar del Plata... ...Susana Gas de Colombia... ...Carmen eh, Capdevila... Eh, de ...Salud desde la Patagonia Rebelde... ...dice desde Neuquén, ¿no?... ...desde Fiske, Fiske, Fiske Menuco... ...Gandhi... ...un amigazo, un compañerazo... ...de Tlaxcala... ...cerca de Puebla en México... ...Gustavo Chávez Pavón... ...el, el pintor, el muralista... Eh, ...genial... Eh, ...que estuvimos en México con él... ...Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo... ...el Indio Bertis... ...escuchando la otra oreja... Mary Labra... ...seguramente estará con el comandante... Eh, ...Norma Moyo... ...desde... ...desde Buenos Aires... Eh, ...María Eugenia... ...desde la Ciudad de México... ...Emiliano también de la Ciudad de México... Patricia Ferraro, del Gran Buenos Aires. Bea, de acá, de Mar del Plata. Estrella, del Norte de México. Eh, está... Bueno, hay mucha gente. Y saludamos también a, a... Alicia, Bello, que lo escucha también en este programa. A um, Guillermo. Guillermo. Eh, un día de estos te paso a buscar, Guille. Eh, este... Um, Bueno, eh, eh, perdón, ¿cómo dijiste? Bueno, listo. Y... Menos palabras y más música. Lo dicen los chicos, así que pasamos a la música. Dale. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja subversiva. Bueno, hoy vamos a escuchar un grupo de Buenos Aires... ...17 mujeres... Eh, ...cara sorprendida, me hace Mario... ...de Sangre Verde... Este, el, ...el próximo partido de Aldo Civi, ¿no? Sí, señor, en, en, en media Y ahora estamos este, jugando... Bien... ...17 mujeres... ...17 mujeres eh, que forman el grupo La Colmena... ...un coro muy interesante que eh, nos van a presentar eh, zapata se queda un tema que hizo Lila Downs y mal bicho sí ahí escuchamos por la otra oreja zapata se queda son las tres de la mañana. Dicen que pena un sentido Bajito yo oigo que dicen. Camina le despacito, ay mamá. Camina le despacito. Mis sueños me dicen no vayas. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo boca poquito, ay mamá, me muevo boca poco, a poquito. Seguimos escuchando este grupo de 17 mujeres La Colmena y no es ninguna apreciación política ¿eh? pero ahora nos cantan Mal Bicho que mejores y peores porque que diciendo que se debe ser porque que diciendo que hay mejores y peores Vos que diciendo que se debe ser se Escucha lo que te canto pero no confundiré de paz lo que canto Que no hablas de privilegiación inferiores mínale de poder cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para dejarte a Qué es ese mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho, así es como te ves mal bicho, sé que sé que sé que sé que sé que, sé que ese Ai Sé que se esté malvicho te pensé que so malvicho así es como te ves malvicho sé que, c que, es, que, es, que es, se, se que es, se que es, se sé se sé que es, se sé se, se, se yo no voy. Seguimos escuchando a la colmena con una murga dedicada a Genia, a, a Néstor también, murgueros que los vimos aquí en, en los 20 años de la azotea. Esa flor, de ahí, flor de murga o hilando. La colmena por la otra oreja. Latinoamericana y saludamos a Fernando López de Mar del Plata y a Febe y Mariela argentinos que están viviendo en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Estuvimos juntos en el evento zapatista entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, eh, escuchando La Otra Oreja. Eh, bueno, eh, saludamos a ellos. También saludamos a Mirta Baravalle, la queridísima Mirta Baravalle, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, eh, que con 99 años sobrevive los martes para escuchar La Otra Oreja con mucha alegría ¿no? este, eh, Norita Cortiña y Elia Spen también luchadoras de Madre de Plaza de Mayo línea fundadora y ahora vamos a escuchar un grupo de artistas rioplatenses con Jesús Fernández Juan Quintero y Luis Pesetti que lo presentan ellos mi nombre es Jesús Fernández músico, cantor y murguito uruguayo. esta canción es un poema de Luis Pesetti con música de Juan Quintero y Jesús Fernández, y está interpretada por músicos y cantores rioplatenses. Cada niño es un rey De higo y de mazapán De bizcocho y de nuez De jugar y jugar De madera y cordel Una luz peregrina Cada niño es un rey Sin un rey Por encima Cada niño es un rey Sin un rey por encima Con su nombre y su voz Y una luz que ilumina Cada niño es un rey Y por en sí más Cada niño es un rey que camina y camina y que vive real y que sueña y habita Cada niño es el mar que le asarno con vida una estrella que baja en su paracaída Cada niño es un rey Cada niño es un rey Cada niño es un rey Sin un rey por encima La otra oreja latinoamericana y lamentablemente se nos ha ido eh, Pedro el Loco un hermano desaparecido exiliado también él eh, que no lo habíamos visto las últimas veces en la Plaza de Mayo eh, bueno eh, se nos fue el Loco el Loco Pedro. Y al Loco Pedro seguramente le hubiera gustado escuchar algo de humor, ¿no? Y íbamos a escuchar a un mexicano, un actor joven, eh, grandote, mide como un metro noventa más o menos. Muy gracioso él. Y se llama Franco Escamilla. De, de México atención estrella de, del norte de México escuchando este programa Patti, eh, María Eugenia también desde México lo conocen a Franco Escamilla y nos hace una canción de amor eh, que tiene algunas, a, algunos vericuetos ¿no? algunas cuestiones que vale la pena escuchar sin rencor. Se llama Pedro Franco Escamilla, por la otra oreja. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que tu perro se muera, que te quedes calva, Que cuando salgas de noche dispuesta a divertirte, no te quede la falda Que se te jode el coche, que chocas contra un poste y se te ponchen las llantas Que tu próximo novio te resulte tras y salga con tu puto hermano Tú seas su confidente para que veas que se siente Que te cague en la mano Pero que quede claro que yo No te guardo rencor Pero, Lara, vos antes no me gritabas. ¿Me lo podés decir de otra manera, por favor? Ya empezamos con la otra oreja. No, ya empezamos no. Estamos terminando la otra oreja. Enseguida volvemos. No, tampoco. Con la otra oreja. No, no, no enseguida no. La semana que viene volvemos. Se termina este programa. Ahí está. Eso, se termina este programa. Gracias, Lara. Y como siempre, nos despedimos con alguna subversión... De Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla Y vamos a escuchar de Argentina Una versión de EBS, VSO De Tango Feroz la, la película Argentina Y Víctor Rapela Nos canta Hasta siempre Hasta la victoria, siempre Venceremos Vimos a quererte desde la histórica altura, con el sol de tu bravura. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa vuelve a la firmeza Otra oreja. Buenas noches, jugamos mañana.